Son las 7 de la mañana. Buenos días. La temperatura en la ciudad en este momento es de 11 grados 8 décimas y no llueve, que ya casi es noticia. La glorieta, con Rosmari Alonso y Antonio Bazán. I was Saludos y vamos a alcanzar una máxima de 19 grados centígrados. Tendremos intervalos nubosos y viento de poniente. Es jueves 31 de marzo. Hoy despedimos el mes que nos ha dejado destacados titulares. Ha sido el mes de la solidaridad del pueblo ilicitano con los refugiados ucranianos y el del estallido social por la elevada inflación que seguimos sufriendo. Se han sucedido las movilizaciones para exigir al gobierno de Sánchez medidas urgentes para frenar los precios, medidas que han venido a final de mes. Con ese plan de choque de 6.000 millones de euros, veremos si funciona. Y en el CHE, Chimo Puig metió la pata. Sus declaraciones desafortunadas sobre la deuda histórica provocó un pleno extraordinario en el que hubo unanimidad a la hora de exigirle que pague lo que nos debe. También hemos visto cómo se han levantado las restricciones, lo que nos ha permitido recuperar nuestras fiestas. Además, las obras del derribo del viejo colegio La Paz de Torrellano han comenzado al igual. ...que los trabajos para recuperar una zona verde en el barrio de La Zapatillera... ...a cambio eso sí, de perder más de 150 plazas de aparcamiento. También en marzo, PSOE y Compromís, pues ya han comenzado a marcar su territorio... ...para no confundir a su electorado, en proyectos de ciudad como la renaturalización del río... ...o permitir construir un hotel en el viejo convento de La Merced... Marzo ha sido un mes intenso, que hasta ha tenido su propio color, por esa intensa calima y las lluvias que han dado a los agricultores lo que el gobierno les niega, el agua de riego. Antonio Bazán, buenos días. Muy buenos días, Ros. ¿Qué crees tú que puede ocurrir en abril? Ya ha pasado todo en marzo, por lo tanto, <risa> yo creo que vamos a ver el final, final de la guerra, vamos a intentar, vamos a ver que pueden ir las cosas mejor, seguro por lo menos hay acercamiento, aunque después Putin sigue haciendo lo que quiere, pero hay acercamientos eso puede ser un, una cosa interesante Pues me encanta tu optimismo Yo no? me apunto, me apunto, porque lo necesito así que nos vemos en el mes de abril Oh, por supuesto <risa> Nos vemos en abril Del invierno empiece a dormir Intento despertar Volver a ver tus ojos y Bien, pues con la música de los secretos vamos a, pues, eh, a avanzar en titulares aquellas noticias que vamos a contarles a partir de las 7 y que estaremos hasta las 10 de la mañana. Luego vendrá Marga García para también eh, centrarse en las previsiones de hoy porque tendremos muy cerquita a Pedro Sánchez. Viene a la ciudad de La Luz, a ese centro que se ha habilitado para ayudar a los refugiados que están llegando a la Comunidad Valenciana, sobre todo los niños que están siendo escolarizados. Y marzo se convierte, ya que lo despedimos, en el mes más lluvioso de los últimos años por los diferentes episodios de gota fría que se han producido en la Comunidad Valenciana. En algunas pedanías se han superado... ...los 250 litros por metro cuadrado... ...como fue el altetito Torrellano... ...lo que ha supuesto... ...un importante ahorro de agua de riego... ...para los agricultores del Camp Delch. La Semana Santa la tenemos a la vuelta de la esquina... ...los puestos de venta del mercado de Palma Blanca... ...aumentan a 27 este año... ...son 15 más que el año pasado... ...el mercado de la Plaza de Bike ...seguirá siendo el de mayor envergadura... ...con 12 puestos de venta... ...y por primera vez se instalará... Uno de exhibición del trenzado de la Palma Blanca para reforzar la tradición y el interés turístico de esta venta, previa al Domingo de Ramos. Y ayer conocimos que AENA, esa agencia nacional que se encarga de explotar los aeropuertos, va a insonorizar más viviendas en el Altet 105, concretamente, y el colegio Rodolfo Tomás y Samper. En total se van a aislar del sonido a más de 3.800 viviendas. Las obras en el centro escolar se harán durante las vacaciones de Semana Santa. Patronales y sindicatos aprueban el calendario de vacaciones del sector del calzado. Han acordado que los trabajadores tendrán un periodo vacacional de 30 días naturales y lo hacen mientras se está negociando el convenio del sector en el que se han llevado a cabo importantes avances. Aunque el principal escollo radica en el incremento salarial, donde las posturas estaban alejadas en la última reunión. Y la policía local... Eh, ayudó a un joven ayer que se subió a un tejado para no ir al hospital. La madre alertó a los agentes de que sufría, sufre un trastorno por déficit de atención e hiperactividad a su hijo y debía ingresar en el centro hospitalario por prescripción médica. Elche estrena el mes de abril con un partido muy importante. ¿Será el próximo eh, domingo? El primero contra el Athletic Club de Bilbao. Mañana el Elche espera el regreso de sus tres internacionales y hoy el equipo sigue con los entrenamientos. En Teleelche, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Pues comenzamos aquí. Cuando pasan cinco minutos de las siete de la mañana, comenzamos nuestro relato de las noticias haciendo un balance, ya que el mes de marzo termina hoy jueves. Hemos mirado atrás, los datos siguen siendo provisionales, pero este mes se ha convertido en uno de los más lluviosos de los últimos años. Se han recogido una media de 130 litros por metro cuadrado en la ciudad y muchísimo más por encima de los 250 litros en pedanías como el Altet y Torrellano y en Carrús, 219 litros. Datos que marcan cifras históricas en el Che y lo más destacado es que las precipitaciones que han caído en las diferentes gotas frías que se han producido no nos han castigado como ha ocurrido en otros municipios valencianos donde se han sufrido graves inundaciones. Estas lluvias han supuesto un ahorro considerable de agua de riego para los agricultores del Camp Delch y beneficios para determinados cultivos. Ahora todos esperan que el tiempo pues, nos dé una tregua de cara a la Semana Santa, que comenzará el próximo 10 de abril, con esa procesión de las palmas del Domingo de Ramos. Precisamente ayer se llevó a cabo el sorteo de los puestos de venta de palma, cuya cantidad se va a duplicar con respecto al pasado año. No hubo procesiones, pero el Ayuntamiento permitió el pasado año la venta de palma para mantener una de las tradiciones más antiguas vinculadas a nuestro palmeral, Patrimonio de la Humanidad. De la venta de palma de este año pues nos va a hablar hoy nuestra compañera Iciar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Los puestos de venta de Palma Blanca este año aumentarán a un total de 27. Son 15 más que en 2021 y además se instalarán también en barrios y en pedanías. La venta de esta artesanía para el domingo de Ramos se hará el viernes 8 y el sábado 9, de 9 de la mañana a 9 de la noche en la mayoría de los puestos. El mercadío más grande seguirá siendo el de Plaza de Bais, con hasta 12 puestos. y Además, allí se instalará como novedad este año un taller de trenzado de Palma. En Plaza Barcelona se colocarán cuatro puestos, dos en el mercado de San José, dos en Torrellano y siete en la oficina de turismo. Si algún ilicitano espera al mismo Domingo de Ramos que sepa que también podrá comprar palmas blancas en la oficina de turismo. Pues escuchamos al concejal del área, al concejal de turismo, Carles Molina, quien estuvo ayer precisamente en el sorteo de los puestos con los artesanos de La Palma. Es decir, así lo, lo que vamos a hacer es acercar un poquito lo que es la palma blanca, lo que es el trenzado, lo que es toda nuestra artesanía, a, a, también para que la gente que lo quiera ver, a la vez que compra su palma blanca eh, para, pues, pues para este domingo de ramos tan maravilloso que tenemos, porque también un poco viva, viva de cerca y acercar a la ciudadanía también vuestra, vuestro saber hacer, vuestra, vuestra, vuestra manera de hacer las cosas, también lo que es la, la artesanía de la palma blanca. Pues el Gran Teatro acoge este sábado, 2 de abril... ...uno de los principales actos de esta cuaresma... ...y Teleelche lo va a retransmitir en directo... ...estamos hablando del pregón... ...de esa llamada a la participación... ...y el recogimiento en esta Semana Santa... Eh, ...tras dos años de parón por la pandemia... ...Álvaro Antón será el encargado de dibujar con palabras... ...los recuerdos de la Semana Santa de Elche... ...y de recordar a las cofradías y hermandades ilicitanas... ...que el esfuerzo de este tiempo ha valido la pena para volver a sacar sus imágenes a la calle. Álvaro aseguró la pasada semana aquí en el programa La Glorieta que su pregón tiene que transmitir un mensaje cristiano y muy humanista, haciendo referencia sin duda a lo ocurrido en Ucrania. Escuchamos a Álvaro Antonio. No, no te vienes a hacer catequesis precisamente porque lo que hace un pregonero es anunciar la catequesis que las hermandades y cofradías del Che van a hacer en la calle y hacer esa invitación. Pero sí que tiene que contener un mensaje cristiano, sí que tiene que reflejar un sentimiento no solamente cristiano, sino humanista. Y, y, y en este caso el pregón de la Semana Santa no puede ir desvinculado este año de todo lo que ha sucedido y no puede dejar de acordarse pues, de los que ya no están. Este domingo, Además, este domingo tendrá lugar la esperada bendición de la nueva imagen de la Virgen de la Caridad tras el incendio sufrido en mayo del pasado año. Será a las 8 de la tarde en la parroquia de San Juan. Cambiamos de tema, les contamos, como lo hemos hecho en titulares, que AENA ha anunciado que se van a insonorizar 105 viviendas más incluidas en ese plan acústico del aeropuerto. Con estas ya son casi 4.000 los pisos en los que se va a cometer mejoras de aislamiento acústico. Los vecinos son los que tienen que presentar la documentación necesaria para que AENA se encargue del aislamiento, por lo que también hay unas 18 viviendas pendientes de aprobación. Además, se llevarán a cabo obras de mejora en el Colegio Rodolfo Tomás y Samper, ubicado en el Altet, para complementar el aislamiento que ya tiene Esto, este centro educativo. Los trabajos se van a realizar durante las vacaciones de Semana Santa para interferir lo menos posible en la actividad del colegio. Y hablamos del alcalde de la entrevista que ayer le realizamos aquí en este programa La Glorieta. Se comprometió a reunirse de inmediato con los responsables de la plataforma que se ha creado en Carrús. González aseguró que se está trabajando en la reparación de los socavones del barrio de Porfirio Pascual y que va a intentar convencer a los vecinos de los beneficios del proyecto para construir esa pasarela que conectará a Carrús con el Parque Infantil de Tráfico.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 Además, aseguró que su relación con el presidente del Consejo, Chimopuch, es buena antes y después del Pleno, donde se le exigió por unanimidad que pague a Elche la deuda histórica. Carlos ha reivindicado que fue él el que puso en la agenda política este asunto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 de esa que no hizo el presidente Fabra, que no hizo el presidente Camps, ni hizo el presidente Zaplana. Por otro lado, considera que la concejal Puri Vives no debe dimitir, como ha pedido el Grupo Popular por una supuesta falsedad documental a la hora de publicar su declaración de bienes.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 Y del futuro Palacio de Congresos afirmó que en breve se van a expropiar los terrenos y espera que el presidente de la Diputación encargue ya la redacción del anteproyecto y del Plan Metropolitano del Área de Alicante-Elche, que ya está en exposición pública, ha destacado que se contempla la mejora del servicio de cercanías y la conexión con el Parque Empresarial. Sobre la conclusión de la Ronda Sur explicó el trámite que aún queda para su ejecución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 Y el Partido Popular pues, ha criticado al equipo de gobierno por el retraso para poner en marcha el suelo industrial en esa ampliación del parque empresarial... Hace unos días la concejal de urbanismo pues, daba de plazo hasta dos o tres años, pues ayer el portavoz del Partido Popular, Claudio Guilaver, afirmó que el PSOE es incapaz de poner soluciones a la necesaria ampliación del parque empresarial, que dice hace que muchas empresas no puedan instalarse en nuestra ciudad por la falta de suelo industrial e impide la generación de riqueza. Lo escuchamos porque esa falta de suelo industrial, esa falta de ampliación del parque empresarial, está haciendo que muchas empresas se vayan a otros municipios a generar ese empleo, a generar esa riqueza que tanto necesita nuestra tierra, que tanto necesita Elche. Por eso, desde el Partido Popular, exigimos a Carlos González que abandone la demagogia, que abandone la propaganda compulsiva a la que nos tiene acostumbrados y que se ponga a trabajar ya en la creación de ese suelo industrial y en la ampliación del parque empresarial. Y la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado, la de los Componentes, Patronal y Sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, han aprobado el periodo de vacaciones del sector del calzado durante este año. Han acordado que los trabajadores tendrán un periodo de 30 días naturales, tal y como recoge el convenio colectivo. El acuerdo suscrito establece que comenzarán el día 1 de agosto y finalizará el 31. Aún así, las empresas que por necesidades de producción, tesorería o servicio de pedidos no puedan cumplir las fechas podrán reducir este tiempo y compensarlo a lo largo del año como la Navidad o los puentes. Por otra parte, se creará una comisión de mediación que se va a encargar de solucionar los casos en los que las empresas y los trabajadores no lleguen a un acuerdo. Las nuevas propuestas se podrán presentar antes del 13 de abril para su valoración. Pues este acuerdo llega justo en la semana en que continúan las negociaciones del convenio del sector, donde el incremento salarial es el principal escollo donde las posturas patronal y sindicatos siguen estando alejadas. Y más asuntos. Mar Gallo, ecologistas en acción ha denunciado más cortes de vías pecuarias en el municipio. Lamentan que las administraciones estatal y autonómica no estén haciendo nada por proteger estos bienes públicos de los que nadie se puede apropiar. Pero lamentan que en Elche desde hace más de 20 años se haya cortado la vereda de Santa Teresa, en su parte más cercana a Crevillente, que hace dos años, aprovechando el confinamiento, se cerró otra vía pecuaria en la pedanía de Carrús para una explotación agrícola y ahora acaban de detectar que hay otro camino privatizado en la colada de Barbasena por una plantación de cítricos. Escuchamos al miembro de este colectivo ecologista, Adolfo Quiles. Hace dos años denunciamos el corte de, de otra vía pecuaria, la del el puntal del Búho, al barranco de Barbasena, en la zona de la partida de Carrús, eh, cortada por una explotación agraria aprovechando precisamente el, el, el, eh, bueno, pues la pandemia y el, el, el confinamiento por la pandemia. Y, y precisamente en las últimas semanas hemos detectado un nuevo corte de otra vía pecuaria, en este caso la colada de Barbasena, eh, que es una vía pecuaria que parte desde el Camino Viejo de Creviente y también ha sido cortada por una, explotación, una, una nueva explotación de, de cítricos y aguacate. Pues este colectivo ha organizado una marcha ciclista este mismo domingo para recorrer 30 kilómetros con el objetivo de conocer los caminos públicos y las vías pecuarias que hay en nuestro municipio. Y en clave de sucesos, la policía local tuvo que ayudar este lunes a un joven que se subió al tejado de su casa en la partida del Llano de San José porque no quería ir al hospital. Nos da más detalles de esta noticia nuestra compañera Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ros. La policía local tuvo que auxiliar este lunes a un joven que se subió al tejado de su casa en la partida del Llano de San José porque no quería ir. Al hospital, la madre alertó a los agentes de que su hijo con trastorno por déficit de atención e hiperactividad... ...debía ingresar en el hospital por prescripción médica... ...pero se encontraba muy agresivo... ...incluso en los últimos días había llegado a amenazar... ...con un cuchillo... ...la inestabilidad de la superficie... ...y el continuo movimiento del joven... ...complicaron el rescate... ...pero en un descuido pudieron contenerlo... ...no sin evitar que se rompiera parte del tejado... ...los sanitarios le inyectaron un sedante... ...para tranquilizarlo... ...y los bomberos le bajaron en camilla... ...posteriormente los agentes acompañaron al joven al hospital donde quedó custodiado por el personal de psiquiatría. Y en el apartado cultural, recordamos que el Festival Abril en Danza comienza este domingo en el Gran Teatro, bajo el lema Intergeneracionales. Ayer, en el Ayuntamiento, la responsable del festival, la coreógrafa y bailarina Ilicitana Sun Noales, firmó el convenio con el Ayuntamiento de Elche para consolidarlo. Nos amplía la información Yanire Perona, buenos días. Así es, Ros, buenos días. El Ayuntamiento consolida a través de la firma de un convenio, el proyecto Abril en Danza, con el objetivo de perpetuarlo en el municipio y afianzar tanto la danza como a sus artistas para así ayudar a la ciudadanía a despertar el interés por conocer esta disciplina artística. Y como ya informamos hace unos días, este año se celebra la undécima edición de este proyecto de Abril en Danza bajo el lema Intergeneracionales con el objetivo de dar protagonismo a bailarines de distintas generaciones, fusionando así la veteranía con la frescura de los jóvenes bailarines que empiezan ahora sus carreras profesionales. La coordinadora del proyecto, Asun Noales, habló ayer tras la firma del convenio e invitó a la ciudadanía a acudir a los actos y talleres que se llevarán a cabo a lo largo del mes, concretamente desde este domingo, día 3 de abril, al día 1 de mayo y en diferentes escenarios. Y espera también poder ver el Gran Teatro a rebosar en su inauguración, como decíamos, este próximo domingo a las 7 de la tarde, con el gran espectáculo eh, Gran Bolero interpretado por el madrileño ...Jesús Rubio. Solemos poner un lema en cada edición y este lema es intergeneracional... ...porque me parece muy importante dar voz y dar protagonismo a las compañías emergentes... ...pero también cuidar y mimar a todos aquellos creadores y creadoras... ...que llevan tantos años en su carrera y que tan difícil es en este país... ...consolidar una, una trayectoria artística y mantener, mantenerla en el tiempo. ¿no? Los precios de las entradas son muy simbólicos... ...y lo que intentamos es acercar la danza pues a la sociedad... Generar ese, ...generar ese tejido social alrededor del festival. Ayer no solo se firmó ese convenio de abril en danza con Asunuales... ...sino que la concejal de Cultura también habló de un acontecimiento... ...que se iba a llevar a cabo este año... ...porque Elche va a acoger el undécimo Congreso Nacional de Musicología... En 2024 no, coincidiendo no es este año, coincidiendo con las representaciones extraordinarias del Misteri de finales de octubre. Con este encuentro organizado por la Sociedad Española de Musicología, una de las instituciones científicas de mayor prestigio, se pretende difundir la cesta en ámbitos académicos e intelectuales y dar un impulso a su investigación. La cita va a coincidir con el centenario de la, de la conocida como Restauración de la Cesta, auspiciada por intelectuales como Pedro Ibarra y dirigida por Oscar Splat, una reforma de la partitura musical de la Festa que alumbró el misterio del siglo XX, pero que tiene sus luces y sus sombras. Según la Edil de Cultura Margantón, este encuentro será una oportunidad única para dar a conocer de primera mano la Festa y divulgar su importancia entre los musicólogos de todo el país pues preparar de aquí al 2024 eh, todas las actividades y todo lo que va a girar alrededor del Congreso para que al final el misterio se conozca en más puntos de, del mundo, además que sea analizado por más profesionales estudiosos de, de la música antigua, también un, un modo de satisfacción de, de lucir ese patrimonio de la humanidad, el primero que que tuvimos y yo creo que es una apuesta muy importante para nuestra ciudad por las personas que van a venir, el impacto turístico que va a tener y sobre todo la, el, el altavoz que va a ser Misteri Elche Ciudad a lo largo del mundo. Bueno, para este congreso quedan todavía años y algo más inmediato que tenemos es que tras dos años de parón el Cor de Cambra del Elche recupera sus responsorios de tinieblas. El concierto se va a celebrar. Mañana viernes, en la iglesia de San Juan, iba a incluir proyecciones que ilustran cada motete y una traducción en castellano de cada una de las piezas. En Teleds Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo.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 Siete de la mañana, 27 minutos y medio. Llega tiempo para que Paco Gómez nos hable del partido importante que tiene el Elche este fin de semana. Vuelve el fútbol. Atlético Club de Bilbao, Elche. Importante para saber cómo vuelven los chicos después de este parón por las elecciones. Buenos días, Paco. Hola, buenos días. Llega la hora de la verdad. Los últimos nueve partidos para intentar conseguir, en el caso del Elche Club de Fútbol, una permanencia holgada y no tener que fiarlo todo a los últimos partidos del mes de mayo, que además son contra rivales directos como Getafe y Cádiz. Eso sí, el mes de abril, que se inaugura con el partido en San Mamés de este domingo frente al Atleti de Bilbao, va a ser durísimo. Cuatro de los rivales, todos se juegan mucho, tres competiciones europeas, están en la parte alta de la clasificación, y el otro, el Mallorca, que visitó el Martínez Valero, está marcando la zona de permanencia en una zona angustiosa. Eh, Josan, que acaba de renovar hasta 2023, reconocía que no será fácil porque el Atlético y su afición aprietan mucho, pero que están capacitados para dar la sorpresa. Sí, lógicamente el, el, el Atlético allí en, en su campo es un equipo fuerte, es un equipo muy intenso que Que presiona mucho, que, que da todo en cada, cada balón y, y que lo, nos lo va a poner difícil, ¿no? Pero hemos competido contra cualquiera, haciendo las cosas bien, no hay ningún equipo que, que nos haya pasado por encima y creo que, como dices, haciendo un buen Elche vamos a poner las cosas muy, difícil, muy difíciles y por qué no traernos los tres puntos. El ejemplo puede ser el partido en el Bernabéu o en Cornellá, donde el equipo ilicitano fue valiente y en un caso a punto estuvo de ganar, como fue frente al Madrid en el otro consiguió la victoria en un feudo que hasta ese momento, el de Cornellá, eh, era prácticamente imbatible. Para ese partido, el técnico del Elche cuenta con las bajas de Barragán y Javier Pastore, pero tiene al equipo de gala, incluidos los internacionales, espera su vuelta mañana y además descansados, teniendo en cuenta que Mojica, Rocco y Boye ninguno jugaron en el último partido clasificatorio para el Mundial, por cierto que Mojica y Rocco y sus selecciones no jugarán el Mundial, han quedado fuera de la clasificación final del Mundial, Lucas Boye y Argentina si estará aunque habrá que esperar a ver si el argentino hace méritos para que, allá por el mes de noviembre, Scaloni le llame para jugar con la albiceleste. El equipo vuelve esta mañana a los entrenamientos. Mañana escucharemos a Francisco. Partirán en vuelo directo el sábado por la tarde. El partido frente al Athletic en San Mamés será el domingo a las 2. Hasta luego. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autocima Hyundai y la vaquería del Candelch. De Muy buen día, hoy ya vamos a tener una jornada primaveral con ambiente relativamente soleado y es que durante esta madrugada todavía se han registrado algunas precipitaciones de carácter débil sumamos en torno a los 15-30 litros metro cuadrado en buena parte del territorio y si resumimos las cantidades del mes de marzo, un mes que ya prácticamente está finalizando, son de récord en el aeropuerto del Alte, se han recogido hasta 252 litros metro cuadrado, aquí en la estación meteorológica de Telaex 137 en Carrus casi 220 litros metro cuadrado, cantidades que hacía muchísimo tiempo o prácticamente desde que hay registros que no se habían visto Para esta mañana vamos a tener ambiente soleado con alternancia de nubes y claros por la tarde algo más de nubosidad, esperamos algunas precipitaciones eh, localmente intensas pero en zonas del interior del sureste ibérico en zonas de montaña, precipitaciones que incluso se podrían desplazar hacia la Vega Baja el protagonista de hoy, el viento de poniente rachas que van a alcanzar los 50 km por hora y hoy suben las temperaturas con ese viento de poniente máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 19 grados en buena parte del territorio rozaremos los 19-20 grados a partir de mañana viernes comenzamos el mes de abril con la irrupción de una masa de aire ártico que va a provocar el desplome de las temperaturas, mañana viernes ambiente soleado, seguirá soplando el viento moderado de noroeste, temperaturas máximas en torno a los 16 grados, con ese viento la sensación térmica de frío a aumentará mínimas en torno a 10 grados. El sábado seguirán bajando los valores térmicos, valores máximos en torno a los 15 grados, mínimas de 7, sensación térmica de frío. El domingo algo más de nubosidad, temperaturas que no pasarán de los 13 grados y para el lunes se podrían escapar algunas gotas. Una jornada invernal con temperaturas que no pasarán de los 12 grados y mucha sensación térmica de frío debido al viento de nordeste con rachas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.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 Con Rosmarie Alonso y Antonio Bazán. Teleds, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Ayer en este mismo programa, La Glorieta, en la entrevista que le realizamos al alcalde Carlos González, aseguró que ha rechazado el proyecto de renaturalización de la ladera del río Inalopo por las dudas que hay sobre su posible afección negativa a la estabilidad de la ladera del río. Pues bien, queremos conocer más opiniones, eh, como por ejemplo la de Manuel Romero, que es ingeniero de caminos y pertenece a la Comisión de Urbanismo del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Comunidad Valenciana, sobre este asunto, ya que ha publicado su opinión en diversos medios de comunicación a través de un artículo. Muy buenos días, Manuel. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por llamarme. Bien, eh, ¿ustedes están a favor o en contra de quitar el hormigón en el tramo urbano del río Limanopo? A ver, eh, no, no es una cuestión de estar a favor o estar en contra. Nosotros lo que hemos hecho con el escrito es pues trasladar eh, una información para la sociedad ilicitana, para que la, la sociedad sepa eh, cuáles pueden ser los riesgos si ese hormigón se quita. Por hacer un símil, esto es como en las cajetillas de tabaco, ¿no?, que te están anunciando que fumar es malo, pues eso es algo parecido, ¿no? O sea, si, si tú fumas y ya sabes a qué, a qué te arriesgas, pues si quitamos el hormigón eh, ya sabemos a qué nos, nos podemos arriesgar. Eh, ya, pero en la cajetilla de tabacos nos aseguran que nos puede matar, fumar mata. ¿Quitar el hormigón del río Inalopó puede matar? A ver, si quitamos el hormigón y... y... Llenamos lo que es el tramo del, del cauce, lo que llenamos de vegetación, eso lo que hace es eh, reducir de alguna forma la, la, la sección por la que puede circular el agua, aumentar la, la rugosidad, tampoco quiero darles una clase de, de hidráulica, ¿no? pero aumentaríamos con ello también la, la rugosidad y si queremos mantener la misma capacidad de, bueno, pues de circulación de agua, lo que tendríamos que hacer es triplicar la sección actual del, del del cauce. Tendríamos que triplicarla. O bien triplicamos o bien en caso de inundación, la otra solución es dejar que, que, que el agua inunde libremente ...pues todo lo que hay alrededor de, de, del cauce. Y claro, si inunda libremente, pues en un momento determinado puede afectar a la vera del río, puede afectar a propiedades, puede afectar a alguna persona. Entonces, contra eso es contra lo que tenemos que estar avisados de alguna manera. Pues ustedes son ingenieros de caminos, el artículo lo firman varios. ¿Hay unanimidad? Porque lo que ustedes están estudiando es ciencia exacta, no se pueden equivocar, porque, porque la vida va en ello, en los puentes, en los caminos, en los canales, en todo lo que construyen. ¿Es así? ¿Es así? Eh, si quitamos ver, el hormigón, ¿habría que triplicar el cauce? Sí. No, no es tan rotundo como que habría que triplicar el cauce. Hay dos alternativas. Sí, o bien triplicamos el cauce para que no afecte a, ni a, ni a las personas ni, ni a los bienes, o bien dejamos, como he dicho, dejamos que el agua libremente inunde eh, pues todo, todo el terreno que hay alrededor del cauce. A ver, eh, no quiero aburrir con temas de, de cálculo, pero si alguien sabe de los que nos están escuchando, se si habla de hidráulica, sabrá que existe el coeficiente de Manning y el coeficiente de Manning precisamente eh, habla del tema de rugosidad, es un coeficiente que depende de la rugosidad, y demás que hay en, en bueno, en los canales, ¿no?, por donde circula un río. Claro, si aplicamos esos coeficientes de, de Manning, en este caso, es lo que nos lleva a tener que triplicar la sección. Que, de alguna forma, yo lo he dicho, el informe del Cedes ¿no? Ese uh -huh. informe del Cedes que en, alguna, que en algunos medios de prensa ha salido ha, lo han nombrado, uh -huh. ahora también que habría que, que, que modificar la sección de, del cauce. Bien, esto de la renaturalización es algo que se está ya llevando a cabo en diversos municipios. No, no solo se ha planteado aquí en Elche, con resultado sí. evidentemente de rechazo, sino que en otros municipios tan cercanos como Novelda ya se ha hecho. ¿Está funcionando la renaturalización? A ver, eh, claro, es que cada tramo eh, es un mundo. Si miramos el tramo de Novelda, el tramo de Novelda no cruza... Eh, el, lo que es el, el, la ciudad eh, el río pasa por un lateral de la ciudad Están, estamos en situaciones distintas, pasa por un lateral en el caso de Novelda en el caso de Elche pasa justo de norte a sur por el centro de la ciudad, son situaciones distintas y también mmm, no tenemos eh, la misma situación en el tramo urbano de Elche que en, el tramo, que en el tramo de Novelda en el tramo urbano de Elche que se nos está pintando como que es una zona degradada Y yo sinceramente, yo vivo a dos calles del tramo urbano y oye, yo lo veo lleno de vegetación, todos los días baja la gente, incluso yo, bueno, yo menos, pero cuando he puesto bajo a, a andar o a hacer deporte, o sea, yo no, no, yo no considero que ese tramo sea un tramo degradado y que es feo para la ciudad y que por tanto tenemos que actuar en él, uh -huh. no lo considero así. Y Manuel, eh, el alcalde eh, mostró su preocupación, eh, dijo que no hay que alarmar, pero mostró su preocupación por eh, esa afección a la ladera, a la estabilidad de la ladera, porque estamos teniendo problemas con los socavones que están apareciendo sí. en determinadas zonas. Se ha encargado un estudio geotécnico, pero eh, así, a simple vista, ¿ustedes los ingenieros piensan, eh, ¿Cuáles son las causas de esos socavones que están apareciendo, los problemas del pan del Bimilenari, eh, del barrio de Porfirio Pascual, del Comento de las Clarisas y de otras zonas? A ver, yo profesionalmente no, no me dedico a estas cuestiones, pero bueno, yo, eh, podemos pensar que esas zonas de la ladera del río, de, las, de la traza urbana, eh, son, son rellenos. Antiguamente se, se rellenaban con... ...desperdicios con cascotes de obra... ...con un montón de cosas... ...entonces claro, esos rellenos... ...muchas veces cuando hay filtraciones de agua... ...por lluvias o porque se ha roto una tubería... Eh, ...esos rellenos lo que hacen es... Eh, ...de alguna forma compactarse... ...y aparecen esos tocabones, es, ...esas grietas y esos problemas... ...entonces... ...si en la zona de Porfirio Pascual... ...o, o en la zona del Puente de la Virgen... ...que, que se ha terminado hace poquito una actuación... No, ...claro, si, si hay esos rellenos... ...pues pueden derivar en, las, en esas situaciones... ¿Y qué me dice del mercado provisional, que está sobre la ladera del río Vinalopó? quizá esa zona esté mejor compactada por ese aparcamiento subterráneo que se construyó hace años y que ya solucionaron esos corrimientos de tierra? Eh, bueno, desconozco la gestión constructiva de ese aparcamiento en, en esa calle, pero vamos, no, no, creo, no creo que lo que que el parking subterráneo afectara lo que es la ladera en sí. Yo creo que por ahí también hay, ha habido muchas zonas de rellenos y, de hecho, hasta hace poquito se está trabajando en esa zona para, para, bueno, pues para adecuarlo un poquito más, para, para poder bajar el río. Sobre el tema de… Que creo que también es lo que me estás preguntando, sobre el tema de, de hacer definitivo ese edificio o un nuevo edificio. Porque no sé si, si el que está en la actualidad ¿O habría que quitar el que tenemos actualmente y construir uno nuevo? Eso no lo tengo de todo claro. Hombre, no creo que sea lo idóneo para nuestra ciudad en una zona verde eh, que además pertenece al dominio público hidráulico y en eso la Confederación Hidrográfica de Jucas es la que debería de decir algo. ¿eh? Eh, no creo que sea lo más adecuado hacer un edificio en una zona verde y dejarlo como definitivo. Y además es, es un edificio, por lo que he leído, que según la modificación del plan general van a permitir hasta dos alturas. Entonces, claro, hay afección pasajística, es una zona más sensible con el tema del palmeral, no sé, no, no veo yo que sea lo más adecuado. Pues terminamos aquí. Hemos aprovechado sus conocimientos en, eh, como ingeniero de caminos, canales y puertos, precisamente para hablar de estas cuestiones que, son, que están marcando la actualidad en estos momentos y que afectan a los proyectos de futuro. Muchísimas gracias, Manuel Romero. Nada, a vosotros. Muchas gracias por contactar conmigo.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 Pues, Antonio, cuando son las 7 y 46 minutos de la mañana, vamos a recordar las noticias que venimos contando desde las 7 de la mañana y que lo seguiremos haciendo a las 8 y a las 9. Eh, hemos dicho que despedimos marzo y se ha convertido en el mes más lluvioso de los últimos años por los diferentes episodios de gota fría que se han producido en la comunidad valenciana. En algunas pedanías se han superado hasta los 250 litros por metro cuadrado, como ha ocurrido en el Alteti Torrellano que ha supuesto un importante ahorro de agua de riego para los agricultores del Camp Delch. De y también hemos dicho que, Vicente Bordonado ha dicho que ahora eh, cerramos marzo, pero en abril eh, esperamos... Frío. ¿El invierno? El invierno primaveral, sí, cierto. Bueno, pues estaremos también muy pendientes de lo que pueda ocurrirnos en abril. De Semana Santa comenzamos a hablar porque los puestos de venta del mercado de Palma Blanca aumentan este año en 20, hasta 27, son 15 más que el año pasado. El mercado de la Plaza de Baix seguirá siendo el de mayor envergadura con 12 puestos de venta y por primera vez se va a instalar uno de exhibición del trenzado de la Palma Blanca para reforzar la tradición y el interés turístico de esta venta previa al Domingo de Ramos. También supimos ayer que AENA, esa agencia estatal que se encarga de los aeropuertos, va a seguir insonorizando más viviendas y el colegio también, Rodolfo Tomás y San Pedro del Altet. En total se van a aislar del sonido a más de 3.800 viviendas. Las obras en el centro escolar se harán, continuarán durante las vacaciones de Semana Santa. Patronal y sindicatos aprueban el calendario de vacaciones del sector del calzado. Han acordado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 Y en el capítulo de sucesos también les estamos contando que la policía local ayudó a un joven que se subió a un tejado para no ir al hospital. La madre alertó a los agentes de que su hijo sufre trastorno por déficit de atención e hiperactividad y que debía ingresar en el hospital por prescripción médica. El Elche Club de Fútbol estrena el mes de abril con un partido duro, importante contra el Athletic Club de Bilbao este domingo. Mañana el Elche espera el regreso de sus tres internacionales y el equipo sigue con sus entrenamientos de cara al partido del fin de semana.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 Teleelx Radio Marca sale a la calle. Este jueves 31 de marzo estaremos en directo desde la Plaza Salvador Allende en el Pla Sector Quinto Hablaremos con vecinos, comerciantes y conoceremos el nuevo instituto. Síguelo en directo desde las 10 horas en el 101.4 FM y por televisión en Teleelx.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 till you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something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 La Glorieta, el despertador de Elche, con toda la información local. Seis minutos para llegar a las ocho de la mañana. Paco Gómez nos cuenta la actualidad del Elche Club de Fútbol. Buenos días, Paco.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 La Glorieta, con Rosmaria Alonso y Antonio Bazán. Son las 8 en punto de la mañana y nosotros aquí en el programa La Glorieta continuamos dando las noticias eh, que, con las que comenzamos a las 7 de la mañana. Hemos hecho balance, lo han escuchado ustedes en la previsión de Vicente Bordonado, de las lluvias que han caído en este mes de marzo que despedimos hoy. Termina y se ha convertido pues, en uno de los meses más lluviosos de los últimos años. Se ha recogido una media de 137 litros por metro cuadrado en la ciudad y mucho más por encima de los 250 litros. En eh, algunas pedanías como el Altet y Torrellano y en Carrús se alcanzaron los 219 litros, datos que marcan cifras históricas en el Che. Y lo más destacado es que las precipitaciones que han caído en las diferentes eh, gotas frías que se han producido no nos han castigado como ha ocurrido en otros municipios valencianos, donde han sufrido graves inundaciones. Estas lluvias han supuesto un ahorro considerable de agua de riego para los agricultores y beneficios para los cultivos. Ahora todos esperan que el tiempo pues, nos dé una tregua de cara a la Semana Santa que se acerca, que comienza el próximo 10 de abril con la procesión de Las Palmas, con la del Domingo de Ramos. precisamente. Ayer, en el Salón de Pleno, se llevó a cabo el tradicional sorteo de los puestos de venta de palma blanca, cuya cantidad se duplica con respecto al pasado año. No hubo procesiones en 2021, pero el Ayuntamiento permitió la venta de palma para mantener una de las tradiciones más antiguas vinculadas al palmeral Patrimonio de la Humanidad Viva. De la venta de palma nos habla hoy nuestra compañera Iciar Martínez. Muy buenos días.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 Y seguimos hablando de Semana Santa porque el Gran Teatro acoge este sábado 2 de abril uno de los principales actos de esta cuaresma. Se trata del pregón, esa llamada a la participación y al recogimiento en esta Semana Santa. tele va a retransmitir en directo este acto.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 Y nos vamos ahora al ALTED porque ayer AENA, esa agencia estatal que se encarga de los aeropuertos, anunció que va a continuar invirtiendo en el aislamiento de las viviendas eh, incluidas en el plan de aislamiento acústico del aeropuerto. Un total de 105 se van a llevar a cabo en esta fase. Con estas, son ya 3.800 las viviendas en las que se acometerán mejoras de aislamiento acústico. Los vecinos son los que tienen que presentar la documentación necesaria para que AENA se encargue de la insonorización, por lo que también hay unas 18 viviendas pendientes de aprobación. Además, se llevarán a cabo obras de mejora, continuarán en el Colegio Rodolfo Tomás y Per, ubicado en el Altet, para complementar al aislamiento que ya tiene el centro. Los trabajos se realizarán durante las vacaciones de esta Semana Santa para interferir lo menos posible en la actividad escolar.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 Además, aseguró que su relación con el presidente del Consejo, Chimo Puig, es buena antes y después del Pleno Extraordinario, donde se le exigió por unanimidad que pague a Elche la deuda histórica. Carlos reivindicó que fue el que puso él en la agenda política este asunto. Y no podemos perder de vista que quien ha puesto este tema de la deuda de los terrenos de la Universidad Miguel Hernández eh, en la agenda política he sido yo, que he sido como alcalde de la ciudad,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 Por otro lado, considera que la concejal de mayores y de transparencia, Purivives, no debe dimitir como ha pedido de nuevo el Grupo Popular. En, en, ¿Cómo pide en, el Partido Popular? ¿Por el, falsedad el, documental en su declaración de bienes? El Partido Popular es muy atrevido en sus declaraciones, es muy, grande, muy, muy grandilocuente y su portavoz siempre sobreactúa. Estamos instalados en la sobreactuación permanente de alguien que busca notoriedad a cualquier precio, alguien que busca notoriedad por cualquier circunstancia. Mire, eh, no, rotundamente no. Y del futuro Palacio de Congresos se afirmó que en breve se expropiarán los terrenos y espera que el presidente de la Diputación encargue la redacción del anteproyecto. Y del plan metropolitano del área de Alicante-Elche, que la Generalitat ya ha expuesto al público, ha destacado que se contempla la mejora del servicio de cercanías y la conexión con el parque empresarial. Y sobre la conclusión de la Ronda Sur, explicó el trámite que aún queda para su ejecución.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 Y seguimos hablando de empresas, porque la patronal y los sindicatos, la Asociación Valenciana de Empresas del Calzado y la de los componentes, así como Comisiones Obreras y UGT, han aprobado esta semana el periodo de vacaciones del sector del calzado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 en los que las empresas y los trabajadores no lleguen a un acuerdo. Las nuevas propuestas se podrán presentar antes del 13 de abril para su valoración. Este acuerdo lo presentaban ayer, justo en la semana en que continúan las negociaciones para el convenio del sector del calzado. El incremento salarial pues, es el escollo principal, el, que, el, el punto en el que mantienen muy alejadas las posturas de la patronal y sindicatos. Los trabajadores piden... ...un 4% de incremento salarial. Y Margallol, con los yestes en acción, ...ha denunciado más cortes de vías pecuarias... ...en el municipio... ...lamentan que las administraciones... ...tanto la central como la autonómica... ...no estén haciendo absolutamente nada... ...por proteger estos bienes públicos de los que nadie se puede apropiar... ...pero lamentan que en Elche desde hace más de 20 años... ...pues se haya cortado la vereda de Santa Teresa... ...en su parte más cercana de Crevillén... ...que hace dos años aprovechando el confinamiento... ...se haya cerrado otra vía pecuaria en la pedanía de Carrus ...por una explotación agraria... ...y ahora han detectado que hay otro camino privatizado... ...en la colada de Barbasena por otra plantación...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 en bici para recorrer 30 kilómetros con el objetivo de conocer todos los caminos públicos y las vías pecuarias que hay en nuestro municipio. Son algo más de 20 y que son bienes inalienables. Y en clave de sucesos, la policía local tuvo que auxiliar este lunes a un joven que se subió al tejado de su casa para no ir al hospital. Nos da más detalles de este suceso. Nuestra compañera Marga García, buenos días.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 donde quedó custodiado por el personal de psiquiatría. Y abrimos el apartado de Cultura, porque hay varias noticias que dar. Vamos a recordar que el Festival Abril en Danza comienza este mismo domingo en el Gran Teatro, bajo el lema Intergeneraciones. Y ayer en el ayuntamiento la responsable del festival, la bailarina y coreógrafa ilicitana Asun Noales, firmó el convenio con el equipo de gobierno para consolidarlo. Nos amplía esta información nuestra compañera Yanire Perona. Muy buenos días.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 generar ese tejido social alrededor del festival. Pues además de esa rueda de prensa para presentar el, el proyecto del Festival eh, Abril en Danza y de, y de firmar ese convenio, también hubo otra rueda de prensa donde la concejal de Cultura anunció que Elche va a acoger el undécimo Congreso Nacional de Musicología en 2024, coincidiendo con las representaciones extraordinarias del Misteri de finales de octubre. Con este encuentro organizado por la Sociedad Española de Musicología, una de las instituciones científicas de mayor prestigio internacional se pretende difundir la festa en ámbitos académicos e intelectuales y dar un impulso a su investigación. La cita va a coincidir con el centenario de la conocida como Restauración de la Festa, auspiciada por intelectuales como Pedro Ibarra y dirigida por el músico Oscar Esplá, una reforma que alumbró el misterio del siglo XX, pero que tiene sus luces y sus sombras. Según la concejal de Cultura Marga Antón, este encuentro será una oportunidad única para dar a conocer de primera mano la festa,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 Y un último, apunto, un, un, un último apunte cultural, no nos vamos a ir a 2024, sino al, pues ya de inmediato a este fin de semana, porque tras dos años de parón, el Cor de Cambra de Elche va a recuperar los responsorios de Tinieblas, de Tomás Luis de Victoria. El concierto se va a llevar a cabo este viernes mañana 1 de abril en la iglesia de San Juan eh, y también va a incluir este concierto proyecciones que van a ilustrar cada motete y una traducción en castellano de cada una de todas sus piezas. En Telech Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Blind, like Comercial persianera.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 Para acercarnos y pasar de las ocho y media de la mañana, tenemos por aquí con nosotros a Paco Gómez. Buenos días, Paco. Hola, buenos días. Buenos días. Athletic Club de Bilbao-Elche. Qué bonito ir a San Mamés, siempre. Es uno de los partidos, eh, yo creo que más bonitos de retransmitir, porque el nuevo San Mamés es una maravilla. Es, Coqueto, un, es, es un teatro futbolístico. La verdad es que ya los nuevos estadios los eh, construyen de esa manera, muy cerrados la acústica se queda mucho el, el apoyo y el aliento de la afición en este caso del Atlético es brutal y intimida a los rivales y la verdad es que empuja al, al equipo de Marcelino en este caso a los Leones al Atlético y es un escenario precioso además de mítico no San Mamés la antigua catedral ahora pues con aires renovados es un estadio donde el Elche, bueno nunca había ganado hasta que llegó el equipo de, de Escribá en 2013 y consiguió la primera victoria luego un empate y una derrota Es decir que yo no, no descarto que el Elche pueda dar la sorpresa allí, la verdad es que es un partido muy difícil porque el Atleti eh, tiene todavía esperanzas de meter la cabeza en puestos europeos y no va a ser sencillo. Pero bueno, este Elche ya ha demostrado en el Bernabéu, en Cornellá, en, en campos difíciles que es capaz de, de lo mejor. Y bueno, pues vamos a ver, Francisco podría tirar prácticamente con su equipo de gala. Vamos a ver cómo llegan los internacionales que apenas han jugado y esa es buena señal. Es cierto que Mojica arrastraba unas molestias y es que no fue ni convocado. O sea, viajó, pero no estuvo ni en el banquillo con la selección de Colombia. Rocco ha jugado poquísimo con Chile y Lucar Bolledor minutos con Argentina. Es decir, que cansados, excepto por el viaje transoceánico... Eh, no van a llegar. Eh, recordamos que no van a jugar el Mundial ni la Colombia de Rocco, ni la, Chile de, ni la Colombia de Mojica, ni la Chile de Rocco. Mm, Argentina sí, pero está por ver si Lucas va, pero bueno, eso será ya en noviembre. Y como digo, de cara al partido frente al Atleti, excepto las ausencias de Barragán eh, por sanción y Javi Pastore por sanción. El resto yo creo que van a estar todos, aunque es cierto que ayer Edgar Badía no entrenó por precaución porque tenía un proceso eh, gripal. Eh, Palacios va poco a poco, pero ya está empezando a entrenar con normalidad. Por eso digo que yo creo que va a poner equipo de gala para enfrentarse al Atleti de Bilbao. Un Atleti de Bilbao que tal vez que cuente con una baja, la de Íñigo Martínez y yo creo que es casi el alma mater del equipo, desde atrás el central cuando además se incorpora al ataque es de los que abren los partidos. Sí, sobre todo además eh, con Íñigo Martínez eh, tienen el tema del, aire, del balón parado es un central muy fuerte y bueno, yo no sé si está descartado sé que ponían que estaba en duda, pero tiene pinta de que no va a jugar Leque también es baja, en fin, tiene dos o tres bajas que pueden ser importantes eh, pero bueno, ahí está la amenaza de los hermanos Williams, que vale. siempre Es, es peligrosísima. Eh, el Elche va a tener que salir, nos lo decía ayer Iván Zubiarro, que ha vestido las dos camisetas, va a tener que salir por encima del 100%. Si no sale más fuerte que el Atleti, si Sí, te no, comen al final. Sí, no, te comen. Te comen porque es un equipo que te somete, que te domina, que crea muchas ocasiones de gol, que su público se te echa encima. Y bueno, yo creo que vamos a tener que ver la mejor versión del Elche eh, para sumar puntos allí en Bilbao en un mes de abril. No olvidemos, muy exigente porque el Elche se va a enfrentar a tres equipos europeos. Y, o sea que están luchando por Europa, como son Atleti, Real Sociedad y Betis, y, y el, Mallorca, y el Mallorca que viene a casa, que está abriendo la zona de permanencia, que estrena nuevo entrenador, y eso siempre es peligrosísimo, o sea que va a ser un mes de, de abril dificilísimo, pero esperemos que el Elche sea capaz de sumar esos dos eh, partidos, esas dos victorias, porque si no en mayo, pues fíjate, le queda el Cádiz, Atlético de Madrid, Celta y Getafe. Y la agonía. La agonía y el, y el dramatismo de tener que jugártelo todo a última hora. Así que esperemos que no y que en abril aguas mil, bueno, en marzo ya ha habido aguas mil, sí, sí. pues esperemos que en abril haya eh, puntos mil y el Elche consiga Pero, la permanencia. ¿En Semana Santa seguirán los partidos? Sí, sí, sí. De o hecho, sea que puede ser un calvario, ¿no? Bueno, vamos a ver, el domingo de, resurrección, no, perdón, el domingo de Ramos viene sí. la Real Sociedad uh -huh. y luego el domingo de las Aleluyas, ese sábado el Elche habrá... Eh, jugado contra el Mallorca aquí. O sea, en casa. tenemos partido este domingo, el próximo, el sí, próximo sí. Sábado, sábado. y martes siguiente en Sevilla. Y el martes. Hay jornada Ay. intersemanal. Bueno. O sea que la, los dos partidos de, en Semana Santa, el Elche juega los dos en casa. Uh -huh. Domingo de Ramos Elche Real Sociedad y el, y el sábado. Sábado Santo, de Gloria. ¿no? El sábado o sábado de, Santo. Sábado Santo, Elche Mallorca. O sea que vamos uh -huh. a ver si, si hay el Venga, empuje vale. es suficiente. Sí. El partido, el domingo. El domingo a las dos de la tarde en Samamés, desde la una y media lo contaremos en directo. Desde el nuevo y, San Mamés, si Dios quiere, con todo el equipo también aquí en Demarcador Bueno, pues esperemos que los chicarrones del norte no se porten tan mal con nuestros chicos del sur. Exacto. ¿Han dicho algo de Elche, el entrenador del Bilbao? No, todavía no han hablado. No, no han hablado. Todavía Ni ha, mu. Hablarán hoy. El Atleti nah. está muy centrado en lo suyo. Pues o sea, estaremos pendientes de ti. Pero hoy te vas a la calle como en Massini Cars. Estuviste ayer. Sí, hoy vamos a, Salvador, a la Plaza Salvador. Allende. Pero tú no. No, no. ¿Tú te eh, quedas aquí? Yo, bueno, yo estaré allí, uh -huh. pero el programa El Chen Punta hoy se hace desde aquí. Ayer lo hicimos desde Masini Cars, los uh -huh. dos programas. La verdad es que fantástico. Nos eh, dieron la oportunidad de regalarnos para la vista magníficos coches. ¡Ay, qué vista. pena! <risa> ¿No Esa matización. Ah. No nos regalaron a nosotros eh, nada. Bueno, ¿no? <risa> estamos intentándolo. A ver si cuela y un Porsche 911 todavía Ay, no lo podemos traer. Pero, no 912. No, <risa> ¿Y se venden? ¿Y se venden esos coches? Se venden muchísimo. Venden ¿Pero una a quién? Media. No, en, en, eh, en crisis a los ricos, ¿no? Que se hacen más ricos en eh, crisis. Estamos hablando de coches, de un, una cantidad importante. Sí, claro. Y en, están vendiendo una media de 80-90 coches al mes. ¿Ah? En España, eh, aquí ya. en Elche, digamos un 20%. Bien está. Que no está nada mal. Muchas gracias. Vale. A vosotros. Vale. Hasta luego. <ríe> Adiós. Hasta luego. En Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autocima Hyundai y la vaquería del Candelch.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 que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora...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 8 de la mañana y casi 39 minutos. Buen momento para marcharnos hasta la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Elche. Jesús Iniesta como cada mañana nos cuenta cómo está el tráfico. Buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Antonio. Pues una vez finalizado el tráfico de entrada a los institutos, nos acercamos a la hora punta de entrada a los centros escolares de primaria. Ahora mismo la circulación es más densa en los accesos y salidas de la ciudad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 en la avenida de Alcalde Ramón Pastor dirección Alyub, avenida Don Bosco, dirección Matola y en general en las proximidades de los centros escolares, que hay que tener en cuenta y extremar la precaución en estas zonas. Eh, hay complicaciones en eh, Pedro Juan Perpiñán, que están trabajando en la medianera, afectando a un carril de circulación tanto en Federico García Lorca como en Pedro Juan Perpiñán, dirección Clevillente. ...y produciendo bastantes retenciones... Eh, ...también en Mariano Soler Olmos... ...se hace más complicado en el acceso a Frailis de León... ...que se reduce a un solo carril... ...por un problema en la calzada... ...y por último recomendaros salir con tiempo de casa... ...ponerse el cinturón de seguridad... ...cumplir con los nuevos límites de velocidad... ...y respeto y paciencia hacia los usuarios más vulnerables... ...ciclistas y peatones... Y esto es todo desde la Sala de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Eche, por una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano. Muy buenos días. Bien, pues después de esta información muy útil del tráfico, ya saben que hay obras en eh, Federico García Lorca, Pedro Juan Perpiñán, que ahí el tráfico es difícil. Vamos ahora a asomarnos. A la ventana del mundo, a los eh, principales titulares de la prensa, de los diarios eh, de este país, Antonio Bazán, hoy seguro que se recoge, todos recogen esa inflación que sigue subiendo, sigue disparada y que vamos, Vaya. que el plan de no sé cuántos miles de millones de euros que ha anunciado... Eh, Sánchez, pues se queda corto, se va a quedar corto. Esperemos, vamos a ver qué ocurre. Lo que sí que es verdad es que hay un gráfico que es sobrecogedor, el gráfico de la inflación en los últimos años, desde el año 1900, donde allí sí que se estaba por el 10% y de momento nos estamos colocando <risa> en cifras de, de esa época. El 9,8. La inflación roza el 10%, Madre ese es el gran titular mío. del país. El IPC de marzo se dispara al 9,8%, la tasa más elevada desde 1985. Y también se sigue haciendo referencia a la guerra. Guerra en Europa, día 36. Rusia incumple su promesa en la negociación al insistir en los ataques a las ciudades. Eh, ya lo sabíamos, ¿no? Que no se puede fiar uno de Putin. ¿Qué me dices? <risa> si el gráfico era sobrecogedor, la portada de ABC no lo es menos. A ver, ¿qué, en qué, rojo, una portada me. auténticamente rojo, con un gráfico también del IPC que de pronto hace una vertical que llega pues que prácticamente que ocupa toda la portada. El ah. gobierno solo pone parches a la inflación desbocada. Los expertos suspenden la estrategia de Sánchez para controlar la escalada de los precios y avisan de que apenas logrará reducir un punto el IPC que ya marca la cifra histórica del 9.8. cambiamos de periódico y nos vamos a El Mundo. Fotografía de Pedro Sánchez quitándose la mascarilla en el Congreso y el titular. El gobierno asume que la inflación récord desborda su plan en 24 horas y un gráfico en vertical ...que cruza la página... ...desde la parte inferior izquierda... ...hasta la parte superior derecha... ...por si no nos hemos enterado... ...de cómo va a subir todos los precios... ...no, ahora va a bajar... ...que ya con la gasolina 20 céntimos ...y eso va a hacer que... ...como que el cierren. transporte es el que hace que sube... ...pues entonces veremos si baja también... ...un poco los alimentos... ...lo que sea, vamos a ver si se Venga, consigue vale, bajar... Sí. ...y también hace referencia a Ucrania... ...Ucrania frena a Rusia con inteligencia... ...de Estados Unidos... ...voladura de puentes y emboscadas... Y nos queda uno, la razón. Pedro Sánchez, saliendo del hemiciclo, un gráfico también del IPC, desde enero hasta marzo, con ese 0,5 en enero de IPC al 9,8 pasados 14 meses. Podemos y sus socios boicotean la foto de unidad de Sánchez. Sus aliados le torpedean en el tema del Sáhara. Es la posición de Trump. Y también hace referencia a ese IPC. El IPC se desboca al 9,8% y le lleva a España a la crisis de los 80. Pues fíjate, así despedimos el mes de marzo con cifras récords. ¡Qué mal me sienta leer la prensa! Volvamos <risa> pues a centrarnos en las noticias locales, a ver si son buenas. La glorieta.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 Margallo, Ecologistas en Axio, ha organizado este mismo domingo una marcha ciclista reivindicativa en defensa de las vías pecuarias y los caminos públicos. Con la marcha de unos 30 kilómetros lo que quieren es generar conciencia sobre la importancia de estas vías y el descuido que sufren por parte de las administraciones públicas, que no están viendo, y por eso lo denuncian, el corte de varias de estas vías pecuarias en el municipio ilicitano por parte de particulares. Para hablar de este asunto... Contamos con el miembro del eh, Margallo Ecologistas en Acción, Adolfo Quiles, a quien damos la bienvenida. Buenos días, Adolfo. Hola, buenos días. Primero, ¿qué son las vías pecuarias? Bueno, las vías pecuarias son eh, caminos eh, utilizados eh, desde tiempos antiguos por eh, habitantes de la, de, del campo, de las ciudades fundamentalmente para, para, para moverse como medio de comunicación, pero también para pues para mover los las la ganadería, los ganados por por pues alrededor de de, de todos los términos municipales. Pero son están por, bienes, son bienes que están protegidos, es lo que te iba a preguntar. Sí, son bienes protegidos a nivel a nivel estatal, pero también a nivel autonómico. Y en, en nuestro caso pues contamos en el término municipal de Elche, eh, de Elche con 20, eh, 23 de estas vías pecuarias que están protegidas desde el año 93. ¿Y por qué se cortan? ¿Por qué eh, se, hay particulares explotaciones agrícolas, como habéis denunciado, que las, eh, se apropian de estas vías pecuarias? ¿Por qué se hace? ¿Cuántas hay, por ejemplo, cortadas? Pues se hace porque hay una deja, eh, dejación de funciones de la, de la Administración, fundamentalmente de la Administración autonómica, que es la que tiene que velar por estos bienes que son inalienables. Nadie puede eh, usurparlos, nadie puede apropiarse de ellos. Eh, es la Consellería de Medio Ambiente la que desde hace años, pese a las denuncias que se han presentado, pues no está haciendo eh, nada por, por, por, eh, por denunciar estas y estas irregularidades, el corte de vías pecuarias que hemos detectado desde hace más de 20 años. ¿Y cuáles son? Bueno, tenemos varios ejemplos eh, aquí en Elche. Por ejemplo, la vereda de Santa Teresa, que, que parte en la zona cercana al término de Crevillente, está cortada desde hace más de 20 años. Hace dos años denunciamos el corte de, de otra vía pecuaria, la del puntal del Búho al barranco de Barbasena, en la zona de la partida de Carrús.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 ¿Y por qué, eh, si son bienes protegidos, la vereda de Santa Teresa lleva cortada más de 20 años? Pues eso se lo tendríamos que preguntar a la consellería. Nosotros hemos remitido varios escritos de denuncia, tanto a la Guardia Civil, al ayuntamiento, que también tiene potestad para, para eh, bueno, articular mecanismos para... ...para intentar eh, resolver estas situaciones... ...y a la propia consellería... ...y bueno, nos han dicho que sí que están en el tema... ...pero en el caso, por ejemplo, del, de lo que denunciamos hace dos años... ...todavía estamos a esperas de que, de que nos digan algo... Y de, ...y de que se actúe... ...esta vereda, este camino público... ...sigue cortado a día de hoy. Y el hecho de privatizar estos caminos públicos... Eh, se, puede, ...se puede hacer por, por desconocimiento de los eh, propietarios... Porque ¿están señalizadas estas veas? Mm, sí, están muchas de ellas señalizadas con carteles, sobre todo cuando hay cruce de caminos, y de todos modos, cualquier tipo de obra que se realice en. Eh, Pues en el nuestro término municipal necesita el consentimiento, en primer lugar, del ayuntamiento y también de la propia consellería. Claro, esto nos da que pensar que estas obras que se han realizado no tienen la pertinente autorización, la pertinente licencia de obras ni para el vallado ni para la roturación de terrenos, que recordemos que se han roturado eh, terrenos que son forestales, o sea, que en principio no podrían destinarse a, a uso agrícola. Es una nueva eh, infracción que se ha podido cometer en este caso. Bien, pues la marcha ciclista reivindicativa que habéis organizado para este domingo, eh, ¿cuál es su logística? ¿Desde dónde empieza? ¿Dónde termina? ¿Cuántos eh, es de acceso libre? ¿Cómo? Cuéntanos los detalles de esta marcha. Es una jornada reivindicativa que, se, que ha organizado Ecologistas en Acción a nivel de todo el Estado. Hay más de 50 eh, localidades en las que se va a celebrar. En nuestro caso va a ser una marcha en bicicleta recorriendo varias de, de, de estas vías pecuarias de nuestro término municipal y que partirá eh, a las 9 de la mañana desde el Palacio de Altamira. Tiene una longitud aproximada de unos 30 kilómetros y una dificultad eh, media-baja. Es de libre inscripción. Todas las personas que quieran pueden participar llevándose el, el almuerzo. Está previsto eh, que lleguemos pues, para, eh, antes de, de, de la hora de comer. E invitamos a, a, a toda la ciudadanía pues, a participar en, en esta actividad, que, que, bueno, que vamos a intentar también que la gente conozca la, la importancia de nuestras vías pecuarias y su valor patrimonial y ambiental, que, que también lo tienen. Y ya que estás eh, con nosotros hoy por, este, por esta iniciativa, aprovechamos para preguntarte por un proyecto que eh, el, ayer en la entrevista del alcalde Carlos González abordamos y que seguiremos abordando hoy. Y es el de la renaturalización del río Vinalopó. El alcalde ya rechazó este proyecto porque dice que tiene dudas, que hay dudas sobre su afección, eh, sobre la estabilidad de la ladera. Sí, lo que resulta incomprensible es que, precisamente, eh, el haber eh, solicitado esta subvención hubiera resuelto esas dudas, porque, en primer lugar, se trataba de elaborar un, un proyecto de viabilidad de, de esta renaturalización, que está, recordemos, recordemos que son más de, de 300 las localidades y los proyectos que se han presentado a nivel estatal a estas subvenciones, que prácticamente cubrían el 100% de del coste Y, en cambio, en nuestra localidad no se ha querido siquiera estudiar este proyecto. En cambio, sí se pretende, se está hablando de la estabilidad del, del, de las laderas del río, pero se pretende legalizar el mercado provisional en, en la misma falda de, de las laderas del río cuando se está diciendo que, eh, que puede peligrar precisamente la estabilidad de, de la ladera. Es algo totalmente incomprensible, pensamos que es una excusa sencillamente sencillamente, eh, igual por rentabilidad política, no se quería llevar a, adelante este, este proyecto. Bien, pues estaremos pendientes de si en la próxima convocatoria de subvención se presenta o no esta petición y también os agradecemos que sigáis cuidando de este patrimonio público que son nuestros caminos. Gracias. Gracias a vosotros.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 8 de la mañana, casi 56 minutos. La temperatura en la ciudad, según la estación meteorológica de Tele-Elch, en este momento es de 12 grados 6 décimas. Y la previsión es que hoy, hace media mañana, estemos en los 19 grados, que no es mala temperatura. Vamos a escuchar una canción. Es de maná, cuando los ángeles lloran. Tiene historia esta canción. Es... ¡Qué bonita! Chico Méndez era a quien va dedicada esta canción, Chico Méndez, era un ecologista brasileño que protestaba pacíficamente en contra de la extracción de madera y la expansión de los pastizales sobre el Amazonas. La canción cuenta la historia de su asesinato en 1988 y cómo defendió hasta la muerte la misión de su sindicato conformado por recolectores de caucho y conductores de camiones. La letra dice así, cuando los ángeles lloran, lluvia cae sobre la aldea, lluvia sobre el campanario pues alguien murió un ángel cayó, un ángel murió un ángel se fue y no volverá Maná cuando los ángeles lloran Thank you. La Glorieta, con Rosmari Alonso y Antonio Bazán. Son las nueve de la mañana y comenzamos la tercera hora de nuestro programa La Glorieta con ese repaso de las noticias que venimos contando desde las siete de la mañana, El mes de marzo lo despedimos con muchos titulares. Ha sido un mes intenso, informativamente hablando, y encima de récords, de cifras récords. La peor cifra la que hemos escuchado en los titulares. Los hemos leído de la prensa, de los diarios nacionales, donde marzo termina pues, rozando el 10% de incremento de los precios. Una inflación pues, récord que traerá consecuencias y que de momento ya ha dejado atrás o demasiado corto ese plan de choque presentado por el gobierno de Sánchez. Y además este mes de marzo aquí en Elche termina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 tanto como ha ocurrido en otros municipios valencianos, donde han sufrido graves inundaciones. Estas lluvias han supuesto un ahorro considerable de agua de riego para el Camp Delch y beneficios para los cultivos. Ahora todos esperan que el tiempo nos dé una tregua de cara a la Semana Santa, que comenzará el próximo 10 de abril, con la procesión de las palmas del Domingo de Ramos. No obstante, este fin de semana ya, el 1 de abril, dicen que vuelven las temperaturas frías invernales. Bien, pues vamos a hablar de Semana Santa porque ayer se llevó a cabo el sorteo de los puestos de venta de palma en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. La cantidad de puestos se duplica con respecto al año anterior ya que en 2021 no hubo procesiones, pero el Ayuntamiento permitió la venta de palma para mantener viva una de las tradiciones más antiguas vinculadas al palmeral, Patrimonio de la Humanidad. De la venta de palma nos habla hoy nuestra compañera Iciar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 Además, este domingo tendrá lugar la esperada bendición de la nueva imagen de la Virgen de la Caridad. Eh, la vieja se quemó en el incendio sufrido en mayo del pasado año. Será a las 8 de la tarde en la parroquia de San Juan. Y hablamos ahora de AENA porque ha anunciado que van a insonorizar más viviendas incluidas en ese plan de aislamiento acústico del aeropuerto. Con estas ya son 3.800 las viviendas en las que se van a acometer mejoras del aislamiento acústico. Los vecinos son los que tienen que presentar la documentación necesaria para que AENA se encargue de los trabajos, por lo que también hay unas 18 viviendas pendientes de aprobación. Además, se llevarán a cabo obras de mejora en el Colegio Rodolfo Tomás y Semper, ubicado en el Altet, para complementar el aislamiento que ya tiene el centro. Los trabajos se van a realizar durante las vacaciones de Semana Santa para no interferir la actividad escolar del colegio. Y nos ocupamos de las declaraciones que realizó ayer el alcalde, aquí en el programa La Glorieta, en la entrevista que le se llevó a cabo. Carlos González se comprometió a reunirse de inmediato con los responsables de la plataforma que se ha creado en Carrús. González ha asegurado que se está trabajando en la reparación de los socavones del barrio de Porfirio Pascual y que va a intentar convencer a los vecinos de los beneficios del proyecto para construir una pasarela que conectará a Carrús con el Parque Infantil de Tráfico. Voy a llamar de inmediato a los representantes de esta plataforma que ha surgido para hacer dos cosas. Una, informarles del estudio geotécnico que va a empezar de inmediato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 Y ayer hubo más críticas del Partido Popular contra la gestión del equipo de gobierno y en concreto por el retraso en la ampliación del parque empresarial. El portavoz de este partido, Claudio Guilaver, afirmó que el PSOE es incapaz de poner soluciones a la necesaria ampliación del parque empresarial de Torrellano. Lo escuchamos. Porque esa falta de suelo industrial, esa falta de ampliación del parque empresarial está haciendo que muchas empresas se vayan a otros municipios a generar ese empleo, a generar esa riqueza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 Y patronal y sindicatos pues, han llegado a un acuerdo para fijar las vacaciones del sector del calzado de este año. Han acordado que los trabajadores tendrán un periodo vacacional de 30 días naturales, tal y como recoge el convenio colectivo. El acuerdo suscrito establece que comenzarán el día 1 de agosto y finalizará el 31. Aún así, las empresas que por diversas necesidades no puedan cumplir esas fechas podrán reducir este tiempo y compensarlo a lo largo del año. Por otra parte, se creará una comisión de mediación que se encargará de .de solucionar los casos en los que las empresas y los trabajadores no lleguen a un acuerdo. Y Margallo, ecologistas en la acción, ha denunciado más cortes de vías pecuarias del municipio. Lo hemos escuchado en la entrevista a Adolfo Quiles. Lamentan que las administraciones, eh, tanto la central como la autonómica, no estén haciendo nada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 Precisamente este domingo han organizado una marcha ciclista para recorrer 30 kilómetros... ...con el objetivo de conocer los caminos públicos y las vías pecuarias que hay en nuestro municipio... ...y que son bienes inalienables. Y hoy 31 de marzo pues se celebra un aniversario muy especial... ...y es que hace 1979 llegó hace 43 años que llegó el agua procedente del Tajo a la cuenca del Segura... Un trasvase tajo segura que 43 años después pues necesita su defensa y por eso el sindicato central y diversas asociaciones de regantes, tanto de Alicante, Almería y Murcia, pues han comenzado esas movilizaciones para defenderlo. La primera gran manifestación fue de este año fue en Madrid y a finales del fue en Murcia, después en Madrid y a finales de abril será en Alicante y hoy, con motivo de este 43 aniversario, el sindicato central pues a, quiere inundar las redes sociales de mensajes en defensa de esta infraestructura que es irrenunciable, es clave y vital para el crecimiento de estas zonas del Levante.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 generar ese tejido social alrededor del festival. Pues tras la firma de ese convenio con Asun la concejal de cultura Margantón anunció que esta ciudad va a acoger en 2024 la, el undécimo Congreso Nacional de Musicología y que ya se está trabajando en él para coincidir con las representaciones extraordinarias del Misteri de finales de octubre. Con este encuentro organizado por la Sociedad Española de Musicología, una de las instituciones científicas de mayor prestigio internacional, se pretende difundir la festa en ámbitos académicos e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 Diez minutos faltan para llegar a las 9 y media de la mañana y antes de la siguiente entrevista nosotros vamos a continuar disfrutando de la música. Vamos a ver cómo suena ese, ese tema que ha lanzado juntos Dorian y Ana Mena de No dejes que pase el tiempo. Ni yo ya la conocí cuando tratas mala alguien te haces daño a ti yo conozco mis demonios y te puedo decir que las trampas que te pones yo me las puse a mí que las cosas que me dices te las dices a ti que este mundo no lo entiendes ni lo comprenderás. Als je kijkt naar de Sabes bien que no eres tú cuando actúas así. Por los mismos laberintos yo también me perdí. Ahora quiero que comprendas que el dolor seguirá. Compartimos los defectos y la misma verdad. Que las trampas que te pones, yo me las puse a mí. Que las cosas que me dices te las Dí que abre tus alas y busca una salida, porque los años sin vida son años que duelen más, y no dejes que pase el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 Ja pots trobar a Elx el contenidor del Cicotel Residus. Recicla els teus cartuchos d'impressora, bombetes LED i de baix consum, piles i bateries, acumuladors, Cicotel Electrodomestics CDs i DVDs. Localitza el teu minipunt.net més pròxim. Els veuràs situats a Carrus, Mercat Central, Passeig Germanies, Centre de Congresos i Plaça Castella. minipunt.net a Elx. Mesa prop. Het is een mensage van UTE Elch en Ajuntament d'Elch.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 Pues estamos eh, escuchando uno de sus mayores éxitos de Franco Batiato... ...este cantante, filósofo, escritor... ...un músico icónico y mítico que arrasó... Eh, ...o al menos despertó muchas pasiones... ...pues precisamente este sábado a las doce y media... ...se presenta en la librería Litruc... ...una biografía de urgencia en presencia de Batiato... Así, la ha calificado su autor, el escritor y periodista Eduardo Laporte. Nació en Pamplona, reside en Madrid y colabora en diversos suplementos culturales e imparte clases también de escritura con diversos monográficos como los dedicados a Miguel de Libes. Eduardo, muy buenos días. Hola, buenos días. Eh, Me grabar contigo. Eh, Franco Batiato, ¿por qué? ¿Por qué Batiato? ¿Por qué...? Este cantante, ¿qué tiene de, de, de especial? Yo no sé italiano, pero sus letras son verso puro o verbo con demasiada fuerza, como Joaquín Sabina o como Joan Manuel Serrat, por decir algunos. Claro, sus letras nos transportan a, a mundos lejanísimos y nos hacen viajar en el tiempo y en el espacio. Pero Batiato, para mí, tiene una vinculación muy personal porque yo, gracias a él, descubrí la música, nada menos. Con siete años recuerdo escuchar eh, los acordes finales de Yo Quiero Verte Danzar y descubrir una cosa nueva que se llama música. Entonces yo le debo mucho a Batiato, así que se puede ver como un homenaje de gratitud. Eh, lo de biografía de urgencia es porque falleció sí. y había que escribir este libro para, para poner en valor lo que eh, aportó a, a ...a las personas eh, o a los intelectuales de este país? Sí, claro, eh, se habla muchas veces... ...de una manera un poco ya manida... del un libro necesario... ...pues yo sentí que este libro sí que tenía algo de necesario... ...porque no había apenas nada escrito sobre Batiato en español... Eh, ...solamente un libro de 1990... ...de Eduardo Margareto... ...una biografía publicada en Cátedra... ...que claro, solo comprendía pues apenas... ...15 años de la vida del, del músico. El mismo día que muere Franco Batiato... ...yo me voy a una biblioteca... ...y veo que en efecto no hay apenas... bibliografía sobre el músico de Sicilia... ...así que digo... ...esta es un poco mi misión... ...en la vida, de una manera casi... ...mesiánica, sentí que tenía que... ...escribir ese libro... ...y llevarlo a los eh, admiradores de Batiato... ...y a todo el mundo que tenga interés... ...en la música y en los diversos aspectos... ...que toca este, este artista... ...polifacético... Uh -huh. Así que bueno, llegué a buen puerto, se publicó allá por octubre, noviembre, y los lectores la pueden disfrutar. Uh -huh. eh, Eduardo, tú le has llamado también Il Nostro. Eh, ¿Es sí. porque es de Sicilia, Batiato? Ah, bien pillado, como la cosa nuestra. Bueno, es un sinónimo que emplean sus biógrafos italianos para señalar algo que me parece interesante, como que Batiato nos pertenece a todos de eso de ahí viene un poco el título también no estar en presencia de Batiato como de un maestro no el maestro pero uh, por otra parte de de todos él se considera un, un proletario espiritual y creo que no hace distingos Batiato es, es de todos uh -huh. y bueno su origen siciliano pues también es otra de sus partes interesantes que le define eh, vas a hablar de él en Alitruca aquí en Elche este sábado eh, sí. de dónde sale Batiato ¿Y qué es el músico o el filósofo místico eh, sí. que, que creó tendencia? Eh, sí. ¿qué, ¿Qué vas a decir de Batiato? Bueno, trataremos pues diversas eh, etapas de su vida y luego lo que yo he descubierto al abordar su, su biografía, porque yo era un fan de Batiato desde pequeñín, con siete años, pues como decía, lo descubrí y ya me hice un seguidor incondicional pero no conocía tanto su, su vida. Sí conocía su obra, porque la he seguido escuchando permanentemente, pero su vida pues era un, una incógnita para mí. Y descubrí que en su vida había conflicto, había una lucha, había un, un esfuerzo por construirse a sí mismo, no solo como músico, sino como persona. Y eso es el fundamento de toda biografía, ¿no? Que haya un conflicto, y en su caso es el de, siguiendo a su maestro Gurdjieff, construirse a sí mismo trabajar ese centro de gravedad permanente y llegar a ser el, el, una persona realizada. Entonces yo creo que esto interesa a todo ser humano porque Batiato consigue esa gesta de llegar al centro de sí mismo. Por lo tanto yo creo que es un ejemplo para todos. ¿no? Así que este tipo de, de, de, de vicisitudes y de su conquista, de su personalidad pues también lo, lo, lo hablaré con los lectores de Alitruc que quieran acompañarnos este sábado. ¿Y, ¿Y cómo está funcionando esta biografía de urgencia? ¿La estás presentando por todo sí. el país? y ¿Cuál es la respuesta? ¿Realmente te has dado ah. cuenta que Batiato ha creado sí. escuela? ¿Ha creado discípulos? Claro. <risa> sí, los batiatianos ¿no? que decimos entre nosotros que somos una secta abierta y discreta. Pues sí, la verdad es que a diferencia de, otro, de otros libros míos que bueno, tienen su acogida, pero que obviamente pues van a, a un nicho más de tus lectores habituales o, o de letra heridos, un poco frikis, pues el okay. interesa a gente de diverso pelaje y notas la gratitud de los admiradores, que hay, hay admiradores pues, que son más que uno mismo. ¿no? El otro día en una presentación en Patrona me dijo uno, un oyente que había estado 16 veces en presencia del bateato. Y, y bueno, yo he, estoy ahora en lo que llamo la batiatur uh -huh. o sea ir de aquí para allá con la música de ilostro uh -huh. y obviamente noto pues que van surgiendo estos batiatianos como debajo de las piedras y la verdad es que me, me llena de, de, de alegría porque como en un momento dado y es un capítulo del libro patriato siente y tiene que sentirse útil uh -huh. deja esa música experimental en la que está encerrado como un eremita del sintetizador y se entrega al público. Entonces yo creo que el escritor, hay un momento que es necesario que escriba algo que resulte útil a los demás. Así que, en ese sentido, es una experiencia que para mí me está regalando muchas satisfacciones. Bueno, y estás corrigiendo quizá algo que se le debe a él y es que muy pocos se han interesado por su vida. Solamente dices que hay claro. una biografía completa, ahora con la tuya hay más y esperemos sí. que surja. ...Batiato sí. falleció el pasado año... ...debe este país reconocerle? Sí, porque bueno... ...Batiato forma parte de un cosmos... ...mediterráneo latino... ...en el cual pues creo que formamos... Eh, ...tenemos mucho que decir ¿no?... Uh -huh. ...en nuestro levante mediterráneo... Y, ...y creo que forma parte de... ...de una textura... ...y de una sensibilidad... ...a mí cuando lo escuchaba... ...en los años 80 pues me parecía que era un oasis, toda esa fuerza que llegaba casi como invasiva desde Estados Unidos o de Gran Bretaña, no pues como Bruce Springsteen, Prince, eh, eh, Dare Straits o yo qué sé, todos los grupos Guns and Roses que escuchábamos en aquella época, pues Batiato era un contrapeso y una mirada que nos llevaba a mundos lejanísimos, como decía, a, a Túnez, a Libia, a Mesopotamia a Europa Central, Alexander Platz, y creo que ese es uno de los valores de Batiato, hacernos ver que nuestras raíces están ahí y que no podemos eh, olvidarlas y que formamos parte de un continuum. O sea que Batiato, pues yo creo que es un músico mayúsculo que uh -huh. hace pop, pero a la vez nos trae nuestra tradición, nuestras raíces, nuestros orígenes. Pues te agradecemos que nos hayas abierto el universo bateartiano y que ahora entiendo por qué has querido o has elegido Elche para presentar tu biografía a una ciudad más, porque sí. esto es un oasis de palmeras. ¿Conoces, claro. ¿Conoces nuestra ciudad? La verdad es que no, y estoy ávido de conocerla y sumergirme en ese palmeral. Bateato tiene palmeras en su iconografía. De hecho, el disco de Patriot sale en unas palmeras, y en la portada que ha realizado con gran arte Isabela Roldán, la cubierta de nuestro libro editado en Silex, también salen unas palmeras, mm. o sea que tenemos el guiños. Pues muchísimas gracias por situarnos a Franco Batiato en el palmeral y visitano. Muchísimas <risa> gracias, Eduardo Laporte. Muchas gracias a vosotros. Nos vemos el sábado. Capitanes valerosos, listos, contrabandistas, Los como unos en antiguas cortes con emperadores de la dinastía Ming Buscó el de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 La Glorieta con Rosmarie Alonso y Antonio Bazán. I was ...9 y 41 minutos de la mañana... ...lo hemos venido contando... ...marzo se despide... ...como el mes más lluvioso... ...de los últimos años... ...se han recogido... ...pues cifras récords... ...de 250 litros por metro cuadrado... ...en pedanías como el Altet... ...o Torrellano... ...220 en pedanías como Carrus también... ...o los 137 aquí en la ciudad... ...en la estación meteorológica de Telelelch. ...un mes muy lluvioso... ...pero también un mes con pocas horas de sol... Así que, pues hoy, que está saliendo el sol y que en estos momentos brilla, pues le dedicamos esta canción, porque recordamos que aquí todos los días sale el sol. Hagamos el amor fluyamos tú y yo que noche más corta que nunca termina que ganas de verte y comerte la vida y ya llega el sol y calor. ¡Calor! Hey, cipirón, todos los días sale el sol.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 Son las 10 menos cuarto, estamos ya en los últimos 14 minutos del programa La Glorieta, que comenzó a las 7 contándoles eh, eh, las noticias locales y que va a concluir con las previsiones, porque a las 10 viene nuestra compañera Marga García para seguir contándoles la actualidad local. La agenda informativa de este último día del mes de marzo pues es apretadísima. ...tenemos casi de todo... Eh, ...se ha convocado la primera marcha de la Ruta Lila... ...que va a salir hoy desde el centro polivalente de Carrús... ...para recorrer distintos callejeros... ...y conocer eh, Ruta Lila... ...conocer eh, los nombres de las mujeres... ...que se recuerdan en la memoria colectiva de esta ciudad... ...al dedicarles una calle, una plaza o un jardín... Y continúa también hoy el concejal de mantenimiento del equipo de gobierno dando más noticias porque el concejal de mantenimiento Héctor Díez se va a trasladar a la pedanía de la Marina para hablar de las obras que se están llevando a cabo con el fin de modernizar y mejorar la plaza de la Glea. También la concejal de fiestas ha convocado a los medios de comunicación para la firma de un convenio entre el Ayuntamiento y la Semana Santa, la Junta Mayor de Cofradías. ...ya está todo preparado para que el próximo domingo de Ramos... ...comiencen las procesiones después de dos años... ...y va a ser todo muy especial... ...Telel también está preparando a todas sus unidades móviles... ...y sus equipos, dispositivos... ...para acercarles en directo la Semana Santa... ...y comenzamos este mismo fin de semana, el sábado... ...retransmitiendo en directo el acto del pregón... ...desde el Gran Teatro... También hoy el alcalde va a participar pues, en la carrera solidaria que ha organizado el Instituto Misteri Delch. De a las 12 del mediodía la concejal de Cultura va a presentar la programación de los cines Odeón. Media hora más tarde el concejal de Igualdad va a inaugurar el punto violeta en el Centro Comercial del Aljub. Y por la tarde, pues hay más previsiones, la concejal de Urbanismo, Ana Arabid va a asistir. ...a la apertura de las Jornadas Paisajes Culturales Agrícolas... ...en el Centro de Congresos... ...y a las 5 de la tarde el alcalde asiste a la conferencia... ...del director del Instituto Valenciano de Financiación... ...para conocer eh, pues la financiación a empresas... ...y este acto tendrá lugar en la sede de la Cámara de Comercio... ...del Parque Empresarial de Torrellano... ...esto es en cuanto al equipo de gobierno... ...pero la oposición también nos ha convocado... ...y hoy se hablará y mucho del Paseo de Germanías del proyecto que el ayuntamiento ha presentado y ya ha iniciado los trámites para su licitación y ejecución. Será este año cuando se modernice la plaza y se retire la cruz que hay en ella por ser un símbolo franquista. Pues bien, Partido Popular y el grupo de Vox han convocado de forma conjunta a los medios de comunicación para hablar precisamente de este asunto que está siendo muy polémico desde que se anunció la retirada de esta cruz. Nos lo va a contar Mar García, tanto a las 10, también a la 1, y con todas las imágenes en nuestro informativo Telenit y, por supuesto, en nuestra web teleelch.es. Nosotros ahora vamos a continuar pues, disfrutando de la música de Amparanoia. Vamos a seguir con más ritmo, lo que la vida te da. Y qué haré yo con mi vida lo que debo hacer con lo que quiero, lo que quiero tener con lo que tengo. Vete tristeza, viene con pereza y no me deja pensar. Vete tristeza, tú no me interesas. Pasa la vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón, la vida te da preocupación, deja la preocupa, pasaración, ¿qué será? que no pasa nada y algo afecta mi alma me siento mal conmigo misma me siento mal no encuentro salida la vida te da presión y no es de, garrafa, no es de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 Hola, Shock Organic. Zoek el nou contenidor marró que pronte arribarà a Elche i on podràs tirar les restes de menjar, paper de cuina i toba Jones Bruchs o chicotet restes de jardineria. Recollint els residus orgànics, els convertirem en compostaje per alimentar els nostres jardins i contribuir a mel medi ambient i la economia circular. Tens algun dubte? Te resolem en femelche.net. És un missatge dute elche i Ajuntament d'Elche. Ja saps tot el que es descompon al marró.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 La Glorieta, con Rosmaria Alonso y Antonio Bazán. Pues quedan ya tres minutos para las diez en punto. Marga García ya está preparada para eh, volver otra vez a contarles las noticias, pero también las previsiones, que hay muchas en, este, en esta jornada de jueves. De 31 de marzo despedimos un mes muy caliente informativamente hablando. Esperemos mejores eh, noticias para el mes de abril. De momento despedimos este mes como el más lluvioso de los últimos tiempos y vamos a dar la bienvenida a un mes de abril con temperaturas un tanto anormales para la época porque van a ser invernales, dice Vicente Bordonado. Las temperaturas descenderán, pero eso será a partir de mañana porque hoy se espera una máxima de 19 grados, así que a disfrutar de esta vida. Nosotros nos vamos. Marga García viene ya con las noticias y después nuestra compañera Rosa Lucas vuelve a salir a la calle. En esta ocasión se va a Salvador Allende, al sector Quinto. Allí realizará su programa Entre Amigos. La Glorieta vuelve mañana viernes a las 7 de la mañana para contarles toda la actualidad de esta ciudad y de sus pedanías.